Tanto negrito, pobre, de ojitos tristes. Estamos saludando a Beatriz Janín de parte de Graciela Viciñano de Daniel Bongiorno y eh, Emil se nos dice que su pareja se llama Martín. Así que vamos directamente ya con la tanda rita. Radiográfica. Radiográfica. FM89.3 En movimiento.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 Toda la vida tiene música Sábados de 15 a 16 horas Por radiográfica 89.3 Los sábados de 20 a 22 Te ofrecemos un espacio de pensamiento crítico Sobre lo cotidiano Matizado con excelente música Somos Claudio Roca y María Boto Somos The Rock y Freud Por radiográfica The Rock y Freud Décima primera temporada FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Fin de espacio publicitario Con el objetivo de acompañar a los adultos mayores el Ministerio de Cultura porteño, a través de la Dirección General de Promoción del Libro Las Bibliotecas y la Cultura cuentan con el programa Libros Puerta a Puerta con el fin de promover la lectura. ¿Cómo funciona este programa? Si tenés ganas de leer y sos adulto mayor de la ciudad, te comunicas a la línea 147, opción 2, y después de algunas preguntas para conocer tus gustos e intereses, el voluntario gestionará el envío del libro a tu domicilio. La ciudad cuenta con más de 1.400 libros. Vas a poder leer desde Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Felipe Piña, José Saramago, Florencia Bonelli. Bueno, estos son algunos de los títulos que forman parte de esta iniciativa. Este sábado primero de agosto a las 22 horas van a poder disfrutar de los tipitos en Música en Casa. Música en Casa es un ciclo de encuentros con artistas consagrados en la intimidad de su hogar. Con la conducción de Mariana Boca, Música en Casa se transmite todos los sábados a las 22 horas a través del canal de la ciudad y desde la plataforma Cultura en Casa. También este fin de semana se puede disfrutar desde YouTube el Festival Lula Lulapalooza Edición Chicago, que se puede ver hasta el domingo 2 de agosto de manera totalmente gratuita. Hay más de 150 bandas que se pueden seguir a través de YouTube y por medio de su página oficial. Las transmisiones comienzan a partir de las 17 horas. Mi nombre es Emil Salinas para tejiendo redes. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, tenemos, antes de comenzar con la columna en tiempos singulares de nuestra querida licenciada Florencia Sisi, pequeños saluditos. Miriam Chialba dice que los aportes y temáticas fueron muy buenos, trabajar, fortalecer las familias es una buena estrategia para erradicar el flagelo. Así que gracias Miriam por esta reflexión y ya ya vamos a escuchar la voz encantadora de la licenciada Florencia Sisi. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, a toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana de sábado. Quiero decirles que mi nombre es Florencia Sisi, yo soy psicóloga clínica y en esta oportunidad vamos a retomar un tema que se habló el sábado pasado, un tema que preocupa y que es muy importante y tiene un gran peso en nuestra sociedad, que es la violencia de género apoyándome e inspirándome en un libro de Liliana Hendler, eh, ella es psicóloga, muy reconocida y voy a retomar un poco de lo que ella habla en su libro, violencias de género y es poder hablar y apoyarnos hoy en, en las mentiras que ha ido construyendo el patriarcado cuando hablo de de las mentiras del patriarcado, apoyándome en los dichos de Liliana Hendel, hablo de, de que a lo largo de la historia se ha ido construyendo una cultura basada en las referencias masculinas tomadas como únicas o como universales, ¿no? En cambio, lo de las mujeres, entre comillas, lo han dejado como algo... Muy determinado de ciertos contextos, relacionado más a lo doméstico, a lo familiar, a través de un cuidado y a través del afecto. Esa construcción que ha sido artificial e interesada, lo han asociado a lo natural, ¿no? Como si fuera algo dado por la propia naturaleza, y bajo una especie de mandato divino. Si disparan Te mata por dentro, llegarás... Una mentira del patriarcado es que con el tiempo también se ha ido aceptando como verdadero Que la desigualdad con el hombre como figura de autoridad es un modelo adecuado para la convivencia O que el hombre tiene que proteger, mantener a la familia Mientras que la mujer solo debe cuidar y transmitir afecto al hombre y a los hijos e hijas Esto hace que, que los hombres desarrollen una idea de posesión sobre aquellos que protegen, mantienen, y que las mujeres lo hagan de sumisión frente a quienes la protegen y mantienen. Eso es lo que dice una de, de las grandes mentiras del patriarcado, de la cultura. Y a partir de esa mentira hecha a verdad, se producen otras mentiras, ¿no?, que se toman... Claro, como ciertas. Por ejemplo, que los celos son amor, que cuando un hombre golpea a una mujer lo hace por su bien, que cuanto más autoritario y frío se muestre, más lo respetan, que la mujer debe aguantar la violencia porque el amor todo lo puede y seguro que el hombre algún día cambiará. Estamos transitando de construcciones, ¿no Daniel? Así es, y vaya si hay temas para ir deconstruyendo en esta pandemia. Seguimos con Flor. Poder hablar de estas mentiras del patriarcado es poder hablar de los mentirosos que la han construido y la han mantenido a lo largo del tiempo y de quienes día a día mantienen con palabras revestidas de aparente verdad para seguir beneficiándose de los privilegios históricos de los que permiten tener la autoridad en sus relaciones, o los que dan la posibilidad de gestionar el tiempo sin tener que rendir cuentas de él, o de moverse por distintos espacios, sin más límites que su voluntad, hasta los que normalizan e invisibilizan la violencia de género y llevan a hacer creer que los femicidios se producen por amor, por celos, o bajo la influencia de algún tóxico o trastorno mental. Cuando una mujer es asesinada, la respuesta social y política viene cargada de silencios, justificaciones y pasividad. Es que hay mucha mentira y muchos intereses en nuestra realidad que conduce a estas dramáticas consecuencias. En el primer semestre de este año, hubo 162 homicidios en Argentina, uno cada 27 horas. El 70% en la vivienda, el 69% el asesino fue la pareja o la expareja. 33, en 33 casos hubo denuncia previas, En 11 casos tenían medidas de protección. Estos son datos del Observatorio de las Violencias de Género, que se llama Ahora que sí nos ven. En 180 días, 160 niños perdieron a su madre. Poner el ingrediente del amor y la empatía en la convivencia escolar, decía Miriam, pero bueno, nosotros lo traspolamos también a la convivencia en esto que decía Beatriz y también eh, Marcela y Silvia en relación a la convivencia en las escuelas, en las instituciones y también en los hogares. Eh, Marisol Díaz madre de Juan, saluda a la radio y agradece la voz de Juan en el programa. Vamos a escuchar ahora eh, una producción eh, que yo quiero mucho porque fue hecha en un taller eh, que conducía Valmiro Mainetti y tiene como protagonista un grupo de mujeres, entre ellas Emil Salinas, que es nuestra querida locutora que anuncia las novedades y la cultura que nos recorren en estos tiempos así que vamos a escuchar eh, este bellísimo audio ayer vivimos un nuevo caso de femicidio porque el patriarcado no se va a caer Nos vamos a cuidar entre todas El feminismo está en boca de todo el mundo En la tele, en la radio, en las redes sociales En el almacén y en el tren, en el colectivo y en los hipermercados Nos mata el patriarcado Hoy leemos tres generaciones En un texto de Mora Sánchez Rosso se ve que se lo merecía tu pum, pam. Porque salgo a la calle y tengo miedo. Porque camino y tiemblo. Porque prendo la televisión y escucho la historia de mis hermanas asesinadas. Y con ellas me muero un poco yo también. Porque no se murieron, las mataron. Las mató el sistema. Ese que nos oprime y nos atraviesa. Nos atraviesan sus normas, sus construcciones y sus injusticias. Nos matan, nos matan porque nos quieren dóciles, sumisas y objetos de su propiedad. Nos matan todos los días, todo el tiempo. Nos mata el patriarcado, nos matan y el mundo de todas separa. Mi mundo separa, la muerte nos mira de frente, nos paraliza. Nos interpela, nos quema y me duele, me desgarra. Y que por cómo vivía, se ve que se lo merecía tu popim pum pa. Que se desate en la tormenta. Somos una caravana de amor, un orgasmo colectivo. Somos una fuerza arrasadora y abrazadora, un grito, una necesidad. Somos libertad, sol, tierra y mar, ovarios, garra y corazón. Somos mujeres organizadas, somos todo. Y el feminismo es así. No te podés escapar, te agarra, te abraza y te sostiene. Ellas no sostienen, te hace creer y crecer. Porque con ellas puedo. Con ellas soy, porque con ellas me siento libre, fuerte y sana. Y es así, porque nos queremos dueñas de nosotras mismas, desendeudadas, con ganas, con educación y juntas. Porque el patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar entre todas, porque el feminismo va a vencer. La historia hoy en las calles de Nadia Fink y Laura Rosso Feminismo para jóvenes de Editorial Chirimbote Acá Miguel Gallardo nos dice que está tomando tres tragos de caña con ruda. Feliz día de la Pachamama nos dice a todos. No te traes la pena porque no estamos muertos, llegaremos. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad.